Anomalía es aquel que no encaja, aquel que no encaja, o que no quiere encajar, o que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. Tiempo de Clinamen aquí en La Mar en Coche. Nati Género, buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, buenos días, don Diego s t u l w o r k ¿Cómo le va? Muy bien, estamos ya en contacto con el periodista Ricardo Rajendorfer, que está en Ushuaia, para poder hablar del caso de Santiago Maldonado. Mañana, por supuesto, vamos a estar en la calle, a las 6 de la tarde en Plaza de Mayo, convocatoria de organismos de derechos humanos y de la propia familia para manifestar el enorme repudio a la desaparición de Santiago, a la aparición de su cuerpo como apareció y a lo que haya sucedido con él. El gobierno a través de los medios corporativos intentó instalar la idea de que Santiago Maldonado se ahogó solo y estuvo 80 días en el río Chubut. Esto ocurrió a un día de las elecciones legislativas. Sin embargo, todavía no conocemos el informe final y detallado de los peritos para poder argumentar cuánto tiempo estuvo en el agua ni qué pasó paso a paso para conocer los motivos de su muerte. Ricardo Rajendorfer, buenos días. Aquí dos Diegos y una Natalia. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por atendernos, Ricardo. Y preguntarte en principio a vos qué cosas te llaman la atención del modo en el cual apareció el cuerpo, teniendo en cuenta tu experiencia en la cobertura de policiales. n o Mira, aparentemente, el lugar donde apareció el martes 17 de octubre este, había sido recorrido、eh, días antes. Eh, más precisamente de la noche, entre la noche del domingo y los primeros minutos del lunes,、eh, por, los, por, la, por los pobladores de la、eh, p u l o f de Cuyamén, quienes fueron allí a buscar agua, y por cierto, ese cuerpo no se encontraba allí, ¿no? Es este, además、eh, muy raro y hasta antojadizo suponer que el cuerpo estuvo allí.、Eh, 80 días,、eh, y que, digamos, por lo poco que se conoce eh, del, eh, del estado de ese cuerpo sin vida, fundamentalmente a través de las fotografías que este, de manera significativa、eh, se viralizaron una vez encontrado el cuerpo, este, no denotan. Por cierto, que estuvo sumergido durante tanto tiempo, ¿no? O sea, este, yo calificaría ese hallazgo de aparición forzada, ¿no? Si、sí, su modo de、eh, morir fue a través de una desaparición forzada, el modo en que apareció su cuerpo fue sin duda una aparición forzada. ¿Qué tal, Ricardo? Una pregunta te quería hacer sobre el papel de la gendarmería y sobre el papel del Ministerio de Seguridad en la conducción de la represión del 1 de agosto y lo que pasó después. ¿Podemos hacer un repaso de lo que está comprobado, digamos, del papel de la gendarmería en la desaparición de Maldonado? Bueno, desde luego no cabe ni las más mínimas dudas, si lo atestiguan hasta registros fotográficos, además de sólidos testimonios, que este, Santiago desapareció el 1 de agosto. Durante un operativo represivo、eh, atroz y desaforado efectuado por la gendarmería. n o、eh, La última vez que se lo vio、eh, a Santiago por este, los pobladores de la Pulof de Cuchamende, la otra orilla del río Chubut, él estaba rodeado、eh, de gendarmes, aparentemente en un tramo del río, este, a cuya orilla él se sujetaba. Este, a través de, de unas ramillas. No este, No cabe duda que este,、eh, en el caso de que se haya ahogado o en el caso de que haya sufrido un shock hipotérmico, que es posiblemente lo que determine la autopsia, dado que este, su estudio preliminar, según el juez, no ha, en, no ha detectado、eh, heridas mortales ningún, ni ningún tipo de lesiones. Este, fue durante un operativo represivo. En un operativo represivo, desde luego, no puede haber este, ninguna muerte accidental. Nada es accidental en medio de、eh, semejantes circunstancias. Y por otra parte, este,、eh, esa versión, la del accidente eh, accidental, eh, fue este, enarbolada por el gobierno nacional. En consonancia con、eh, la tesitura que eh, había eh, tenido en los días precedentes. Es decir, este, defender a ultranza a esa fuerza de seguridad, eh, diseminar eh, un, una verdadera tormenta de、eh, versiones este, falsas y por otra parte negar la desaparición forzada. Desde luego, este, esa postura. No solamente、eh, tuvo que ver con、eh, la defensa a la gendarmería, sino también con defender su propio pellejo, ya que ese operativo fue, fue coordinado este, por el jefe de gabinete de, de, de ese ministerio, el doctor Pablo Nocetti. El, el operativo se da, al fin de cuentas, para defender la propiedad de los Benetton. Y a la vez hay en la misma estancia una base de gendarmería funcionando. ¿Cómo es que se constituye esa base y qué、eh, función tiene en estos operativos? Mira, este, lo de esa base eh, fue, eh, digamos, un, una cosa que publicamos nosotros en Tiempo Argentino y que nadie desmintió. ¿no? Este, eh, es desde luego muy extraño. Que、eh, una base logística de una fuerza de seguridad nacional se encuentre en,、eh, un, en una propiedad privada, como es la estancia Benetton. Este, en su momento, debido a la difusión que tuvo nuestro artículo periodístico, el, la Procuración de Violencia Institucional, la p r o c u b i n dependiente del Ministerio Público, instruyó a la fiscal. Eh, Silvina Ávila、eh, que pidiera la,、eh, el allanamiento al casco de la estancia Benetton y, más precisamente, a esa base logística. Y el juez se negó, el juez Otranto, era todavía la época del juez Otranto, se negó argumentando que、eh, de ninguna manera esa información periodística、eh, acreditaba la existencia de esa base. No obstante, no obstante, en、eh, un rastrillaje que se hizo por orden del juez Otranto en los, de, en los primeros días posteriores al hecho, creo que el 3 o 4 de agosto, el juez,、eh, quien estuvo presente en el inicio de su operativo, se retiró a esperar sus resultados, nada menos que a esa base que él dice. Este, Que nuestro artículo no acreditaba su existencia. Una cosa bastante rara, por cierto. Ricardo, ¿cómo lees que Gerald le haya dicho un día antes de las elecciones esta información de que no había marcas de lesiones visibles en el cuerpo de Maldonado? Mirá, digamos, a mí me sorprendió mucho este,、eh, esa declaración este, y además lo escueto、eh, de esa declaración. Este, un, nada más que un puñado de palabras que dejaban este, colgando、eh, toda una serie de circunstancias que el juez debería haber aclarado en ese momento. n o Desde luego, digamos, este, yo lo atribuyo tal vez a su intención de no enturbiar en ese momento, faltaban. Este,、eh, Pocas horas para el domingo 22 de octubre para no enturbiar las elecciones de ese día.、Uh -huh. Ahora, volviendo a la hipótesis que intenta implantar el gobierno, la que se implantó desde la aparición del cuerpo de Santiago: es que、uh、la -huh. gendarmería llegó hasta la vera del río, esto está reconstruido, pero Santiago se ahoga solo tratando de cruzar. ¿Eso quita la figura de desaparición forzada? Mira,、eh, no quita la figura de, de la responsabilidad que tiene la gendarmería. En esa muerte, puesto que, repito, no pudo haber sido un accidente, este, el ahogamiento de una persona que、eh, se tira al río, supongamos que se tiró al río, supongamos que no fue empujado al río, este, en, repito, una represión atroz y desaforada. O sea, él, digamos, estaba escapando de los tiros este, que le tiraban a sus espaldas. Este, una horda de gendarmes que lo perseguía. Es estúpido suponer que、eh, esa es una,、eh, es una muerte accidental. Es como suponer que alguien puede morirse congelado en medio de un incendio. ¿no? Este, eh, en ese sentido, eh, eh, viene a mi memoria, incluso digamos, lo escribí en algún medio, un caso similar. La muerte en 2002 de Ezequiel de Monti. En el Riachuelo. Que, en el Riachuelo, quien fue este, obligado、eh, por una patota de la Policía Federal a tirarse junto a dos jóvenes. Este, es un hecho casi calcado, porque digamos, esos otros dos jóvenes、eh, llegaron a nado a, este, a la otra orilla. Mientras él, que no sabía nadar, terminó ahogado en esas aguas oscuras y espesas. Sí, creo,、eh, cabe aclarar que en esa ocasión los integrantes de esa patota policial fueron condenados a reclusión perpetua, no prisión perpetua, sino una pena más grave: reclusión perpetua. Hay otro caso como el de Franco Casco, donde ni siquiera está probado en Rosario qué policías actuaron, pero sí se puede saber que hay una comisaría implicada y tenés también gente presa por eso sin haber identificado que llevaron a Franco hasta determinado lugar, ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente, pero digamos, eran épocas, eran épocas donde todavía existía el Estado de Derecho, o sea, más allá de este, todos estos detalles que hemos comentado. Que digamos, son los detalles, son detalles cruciales del caso, desde luego. Habría que preguntarse si en Argentina en este momento rige el Estado de Derecho. Y por esto que estás diciendo, Ricardo, ¿qué es lo que se puede esperar de la autopsia en un doble, en un doble sentido? Te lo pregunto. Si crees que es confiable el proceso de la autopsia y la información que se va a dar, y también, ¿qué es, le, ¿cuáles son los datos que estaremos esperando para poder corroborar una u otra hipótesis de lo que pasó? Mira, yo quiero creer que. Este, Eh, la hipótesis,、eh, la hipótesis, perdón, la autopsia, este, por, digamos,、eh, la calidad de sus hacedores, que son los integrantes del cuerpo médico forense que depende de la Corte Suprema, este,、eh, y por el hecho de tratarse de, de un estudio que es monitoreado incluso por. Este, Los abogados querellantes y por los profesionales aportados eh, por eh, los organismos de derechos humanos que intervienen en, en esta causa, este, digamos, no va a contener grandes falsedades, ¿no? Este,、eh, repito, digamos, es posible, a raíz de lo que adelantó el doctor、eh, Gerald, que. Este, La autopsia determine ahogamiento o shock hipotérmico, ¿no? Este, pero, digamos, también este, sería interesante ver lo que determina acerca de、eh, cuánto tiempo el cuerpo estuvo sumergido en el agua. No, eso, eso, desde luego, este, determinaría muchas cosas, entre ellas la figura de la desaparición forzada. Totalmente. Ricardo, gracias por este contacto. Te mandamos un saludo. Hasta luego. Ricardo Rajendorfer, periodista, charlando con nosotros del caso Santiago Maldonado. Mañana, por supuesto, a las 6 de la tarde, vamos a estar marchando. Nos quedamos acá un ratito charlando un c l í n a m e n después de una canción. Mañana decíamos, Diego, vamos a estar marchando, por supuesto, una vez más, con el aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado y también con la aparición de su cuerpo y todas las dudas que se nos generan, que un poco algunas las consultábamos en términos más policiales con Ricardo Rajendorfer, pero que no quitan la presencia de gendarmería en un lugar, el contexto represivo mediante el cual. Hacen que Santiago llegue hasta el río y allí la duda de qué pasó y esperar los peritajes. Y tampoco sacar de lado que esto ocurre en un contexto de una persecución a los mapuches de muchos años. Y allí vemos un conglomerado de empresas y Estado, básicamente, cercando los modos de vida de las comunidades desde hace mucho tiempo. Recuerdo i n c l i n a d m e n haber charlado profundamente con Rodrigo Tornero hace ya más de seis meses de esto, de todo un mapa de conflictividades sociales que se abrían a partir del modelo patagónico y, sobre todo, en la comarca andina. Cuando pensamos el rol de Benetton, pero también en el de Joe Lewis, cuando pensamos los incendios intencionales, sin ver ese trasfondo económico de la zona, es difícil entender qué pasó con Santiago. ¿no? Sí, me parece que. Me quedé pensando en lo que dice Rajendorfer de que lo que peligra en la Argentina hoy es el Estado de Derecho. Me quedé pensando en lo siguiente. En que claramente no vamos a ir a la marcha de mañana como una marcha ritual que la militancia y los acostumbrados a ir a las marchas, vamos, sino que está en juego el tema de la democracia. Pero me quedo pensando si democracia es Estado de Derecho, si es la mejor manera de definir la democracia pasa por la vigencia del Estado de Derecho. Me refiero a que probablemente el proyecto del macrismo, del, del bloque de poder actual, que es más amplio que el macrismo, no pase tanto por cercenar el Estado de Derecho. Eh, tanto como por ligar las, la, digamos, la, los procedimientos democráticos a una contrarrevolución en curso. Me parece más peligroso este problema de una democracia, que un régimen parlamentario que es capaz de hacer pasar una reacción social profunda que、eh, la, esta observancia procedimental del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque hay cierto riesgo, digamos, de que problemas como a quién se considera peligroso,、eh, el hecho de que el supuesto básico de la democracia sea la propiedad privada concentrada, la idea básica de que las cosas son mercancías que se compran y se venden, son completamente compatibles con el Estado de Derecho. Pero no son tan compatibles con el movimiento de democratización social. Entonces, me pregunto si estamos, que, digamos, si el asunto es. Fijarse solo en el tema del Estado de Derecho, que por supuesto es una reivindicación liberal básica, digamos, que todos los que vivimos en sistemas capitalistas tenemos que hacer como una cosa elemental, o si hay algo más profundo acá, que tiene que ver con si el sistema parlamentario y las formas democráticas se van a utilizar para poner como premisa totalmente indiscutida la concentración de la propiedad y desde ahí llamar enemigos a t o d o l o que las cuestionan, o si q u e d a v i g e n t e procesos de democratización social. Y yo creo que si vamos a la marcha mañana, Es porque nos interesan los procesos de democratización, no solamente la vigencia del Estado de Derecho. Claro, Para mí se trata de diferenciar en estos dos planos, que es el, como el plano de las luchas y el plano más formal, por ejemplo, de las elecciones, y no, y no subsumir uno a otro, ¿no? porque es en, el, en este plano más colectivo en el que se dan las instancias creativas que llenan de contenido eso que nosotros llamamos democracia y que nunca、eh, está representado en las urnas. Entonces hay algo ahí de un doble plano y de que salimos a la calle. Pase lo que pase a un nivel macropolítico. n o Escribías algo, Diego, este fin de semana que nos lo compartías, un párrafo que hablaba de la mejor semana de Cambiemos y que, sin embargo, eso no tiene por qué hacer caer en un movimiento inercial a los movimientos sociales. Y léase el movimiento social no de la mano de la fragmentación peronista o que no puedan reagruparse electoralmente para pensar un 2019 distinto. No pasa por allí el perder la calle o el estar desorganizados. ¿no? Sí, no, digamos, me, me, me dio la impresión que una semana después del triunfo de Macri y toda la. Digamos, Toda esta escenografía que se monta para que ese triunfo tenga un impacto muy fuerte, n o y la idea con la nueva iniciativa de reformar la sociedad y que hay un consenso, todo eso, por ahí lo que se nos está escapando es que lo que terminó estos días de ocurrir es la mejor semana a la que pudo aspirar en los cuatro años el gobierno Macri. Quiero decir que en el plano electoral y político sí han tenido un éxito bastante contundente y la fuerza política que los desafiaba, el kirchnerismo básicamente, ha quedado evidenciado en una especie de crisis política y repliegue. Lo que no tengo tan claro son las razones por las cuales en estos dos años no hicieron esas reformas que ahora quieren hacer y si van a poder hacer estas reformas que ahora dicen que quieren hacer, es decir, que las reformas todavía están en el plano del deseo de la convocatoria. Y creo que la razón de eso no es que sean tímidos o que no tengan claro lo que quieren hacer, sino que en el campo de las relaciones sociales. No se dio el mismo repliegue de fuerzas que se dio en el plano electoral y político. Y por eso me parece que es un error para nosotros solamente situarnos en el plano del sistema político y del Estado de Derecho. Porque hay otro plano que es la calle, los sindicatos, los organismos de derechos humanos, que es movimientos de mujeres, los movimientos indígenas, movimientos e s t u d i a n t e s movimiento popular en todas sus variaciones, que del 2001 para acá no está dando los pasos atrás que sí se dan en el plano político. Entonces me pregunto, ¿no será que en el plano social tenemos más posibilidades de marcar límites, marcar fronteras? Sin marcar tiempos y que el gobierno llama a eso gradualismo, no porque quiera, sino porque e su s forma de darse cuenta de que no pueden avanzar como quieren. Ahora, a través de la represión y la judicialización, ¿no te parece que están poniendo un vallado importante a ese movimiento social? Que ¿No que están generando también un temor y una pedagogía a través de ciertas imágenes que están impidiendo que ese movimiento social se manifieste fuertemente en la calle? Pienso, por ejemplo, para una noticia reciente, los 22 procesados por Martínez de g e o r g i por haber estado en la movilización posterior, en realidad, a lo que ocurrió al mes de la. De desaparición de Santiago Maldonado, y que no importan las actas policiales incongruentes, que no importa que se detenga una persona con un argumento que se puede validar con un papel que dice que no estaba ahí en ese momento, nada de eso importa. La imagen que queda es: si estás en esta, vas a estar procesado. ¿no? Sí, sí, efectivamente, creo que estos dos años no han hecho las reformas que quieren hacer, pero han hecho esas cosas que estás diciendo, han tomado deuda, les han eximido de impuestos a los ricos y han hecho cosas. No quiero decir que no hayan hecho cosas y que no estén amenazantes, creo que están amenazantes. Solamente quiero. Situar el hecho de que por momentos la escenografía que ellos montan es la escenografía de una victoria en el plano de las relaciones sociales, es una victoria en el plano de la lucha social, y yo creo que esa victoria no la tienen. Han avanzado, nos han puesto las cosas más difíciles, hay más miedo, hay más dificultad para organizarse, y sobre todo, creo yo, para la militancia joven está el problema de desacostumbrarse a estas formas de manifestación muy confiadas que hubo en el k i r c h n e r i s m o en donde el asunto de la represión no estaba tan fuertemente planteado. Pero creo que. q u e es más un, lo que vamos a tardar en encontrar el nuevo tono para que el nivel altísimo que hay de organización y movilización vuelva a aparecer? Que la utopía macrista de que este es un país sin lucha de clases y conflicto social por el hecho de que el macrismo haya quedado confinado a un discurso de la mafia y la corrupción. Para mí, además,、eh, hay, hay algo como una necesidad de,、eh, urgente de armar sentidos propios y de no aceptar. Por paz, lo que ellos llaman paz, por verdad, lo que llaman verdad, por trabajo, lo que llaman trabajo, por defensa del trabajo. Es decir, como me parece que se, se ponen a jugar muy fuertemente a partir de, de los discursos de triunf triunf de la del triunfo de las elecciones, unos conceptos que, son, que, tienen, que, que, como que, son, que tienen una falsedad como evidente, pero que a la vez se imponen, como esta idea de paz que se sostiene sobre la represión, una idea de,、eh, de verdad que en realidad. Eh, después de un, de un gobierno que puede sostener una mentira tras otra respecto, de, por ejemplo, de la desaparición de Santiago, puede hablar de que es un gobierno transparente y que dice la verdad. Entonces hay que un poco desconfiar, pero también ser creativos a la hora de pensar sentidos en los que nosotros nos reconozcamos. No, simplemente decir que la ritualización de estas marchas, donde se piden por、eh, cuestiones de, de víctimas, suelen quedar ritualizadas en el mundo de los derechos humanos. Pero me parece que es momento de retomar algo que h e m o s dicho muchas veces en c l í n a m e n de que las luchas por los derechos humanos en la Argentina codifican mucho la lucha de clases. Hay relaciones muy profundas: e t a lucha por la tierra. Luchas de minorías, luchas sociales, luchas de l movimiento piquetero, luchas sindicales y luchas de derechos humanos. Entonces, también creo que está en nosotros no participar de esas marchas ritualizando excesivamente y negativamente algo que está en el centro de la conflictividad social, que es el hecho de que las fuerzas represivas y el disciplinamiento van en correlato con la normalización, la baja salarial y el reformismo permanente que el macrismo anuncia. Algo me dice que esta coda de Clinamen la tengo que desgrabar y pasar a texto. Ciudadclinamen.blogspot.com